Don María Estela, ¿cómo te va? Un buenos días, un gusto saludarte. Mayra Santa Cruz, Abner Lobos, aquí está en el Encuentro de Vierma. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos, aquí estamos imaginándonos una cantidad enorme de chanchos recorriendo la Argentina.、Eh, que, que la verdad cuesta mucho imaginando porque últimamente, en los últimos años, ha aumentado exponencialmente la cantidad de producción de chanchos en la Argentina, ¿no? ¿Es así o me equivoco? Eh, no, no ha, no ha aumentado, no ha ¿No? aumentado mucho. ¿Ah, no? en, realidad, eh, muy, eh, en realidad, no, la Argentina no tiene una gran producción de cerdos, pero acá lo, lo esencial en la discusión es lo siguiente: ¿sí? está en una época de, de pandemia en la cual、eh, no solo se han multiplicado las desigualdades y son visibles procesos de concentración de la riqueza, Sino que esta pandemia tiene orígenes socioambientales también, que、uh -huh. muchas veces son invisibilizados y no aparecen a la discusión pública. Uno de ellos que ha sido advertido por numerosos estudiosos es, está ligado a la cría de animales a gran escala. Estas granjas industriales, vinada、uh -huh. a la ganadería intensiva,、eh, pueden ser aves, pueden ser cerdos, pueden ser vacas. Bueno, el caso de los cerdos es efectivamente muy preocupante porque dos años atrás China sufrió un fuerte brote de lo que se llama la peste porcina africana,、claro. que obligó, que obligó este, a que、eh, sacrificaran entre 180 y 250 millones de cerdos. De modo sumamente cruel, como quemarlos o enterrarlos vivos, disminuyendo así la, la producción de carne porcina entre un 20 y un 50%. Quisiera contarle un poquito a la, a la audiencia que, que está escuchando que estas, estas granjas industriales este, tienen eh, métodos eh, muy cuestionables, este, sumamente crueles, porque implican un hacinamiento de los animales que son bombardeados durante toda su vida, que viven amontonados. Unos sobre otros con antibióticos y este, antivirales para que no se propaguen enfermedades que de todas maneras se propagan en estas condiciones, que son efectivamente el caldo de cultivo para que los virus que están dando vuelta muten y salten, este, a lo, a, a, produzcan las epidemias dentro de las colonias en la, la colonia, esa granja de cerdos. Y salten a los seres humanos.、Uh -huh. Esos son los que llaman los virus zoonóticos, claro, ¿no? Claro.、E、implican el salto interespecie de los animales a los seres humanos. El COVID-19 es un virus zoonótico, como lo ha sido el, el ébola, como lo es el SARS, como la gripe porcina, la gripe aviar. Entonces,、uh -huh. estamos ante, ante la puerta de, de un grave peligro. Primero, porque este es un modelo de producción agroindustrial altamente insustentable, ¿no? Este, que este, efectivamente por、eh, el tipo de producción o de maltrato que implica a los animales, este, por la utilización también de recursos, los f o c o s de contaminación que crea a nivel local, a nivel regional, y por otro lado, es una fábrica de pandemia. De hecho, hace muy poco tiempo, una revista científica advirtió sobre el potencial pandémico de la gripe de porcina que empieza a expandirse. Y la Organización Mundial de la Salud ya dijo que podría mutar y resultar muy infeccioso para los humanos, convertirse en una segunda pandemia. Entonces, nosotros advertimos que de manera muy sigilosa, muy silenciosa, Cancillería ha firmado una asociación, o busca firmar una asociación estratégica con China、uh -huh. para, para producir cerdos, para producir este, o, o generar una factoría de cerdos a gran escala. Este, y producir 9 millones de toneladas de carne, que multiplicaría por 14 veces el total de l o p r o d u c i d o en el país、uh -huh. en、eh, 2019. Bueno, nosotros creemos que este es un modelo de, de mal desarrollo, ¿no? que es sumamente peligroso exportarlo aquí, a, traerlo aquí a la Argentina, y que efectivamente abre las puertas también a un riesgo sanitario i n m i n e n t e en el marco de lo que estamos、eh, viviendo. Eh, lo importante también para decir、eh, es que、eh, el, dentro del grupo promotor,、eh, los que estamos,、eh, pertenecemos y venimos acompañando distintas experiencias, desde movimientos socioambientales contra el extractivismo,、uh -huh. desde movimientos que defienden la soberanía alimentaria en nombre de una producción sana y agroecológica, hasta movimientos animalistas. Esta es la primera vez, la primera vez que. es Diferentes expresiones de movimientos sociales, colectivos, intelectuales, activistas, de distintas procedencias, que defienden otro modo de producción, otro modo de relacionarse entre la sociedad y la naturaleza, entre lo humano y lo no humano, convergen en una acción común. Nosotros queremos que esto se transforme en un debate público, que no suceda como ya sucedió con la soja tangénica, que fue efectivamente introducida sin que se conocieran cuáles eran los impactos. Sociosanitarios y socioambientales de la misma que hoy ya conocemos, porque de hecho los impactos l i a d o s al glifosato constituyen el problema socioambiental y s o c i o s a n i t a r i o más importante, más grave de este país. No por casualidad, fue también Felipe Solá en ese entonces,、claro, el、claro. señor de Noato, era el secretario de Agricultura, ustedes recordarán. Bueno, ustedes saben, es alguien que ocupa.、Eh, De manera persistente posiciones de poder, este, fue secretario este, de Agricultura.、Eh, él introdujo entonces, él autorizó、eh, la introducción de semillas transgénicas, que dieron origen al modelo s o j e r o tal cual lo conocemos. También permitió la apertura indiscriminada de la pesca en nuestras aguas. No se olviden, era gobernador de la provincia de Buenos Aires también cuando. Sucedió la masacre del puente Puerto r e d o n el 26 de junio de 2002. Tiene responsabilidades políticas,、uh -huh. y ahora que este a n c i l n o quiere introducir, digamos, en nombre de la reactivación económica, sin, sin, sin dar cuenta de las consecuencias graves que a nivel sanitario tiene, tiene este, la cría de animales a gran escala. Así que queremos advertir a la población y, de hecho, Hemos, este, desde que lanzamos la campaña, este lunes、eh, 20 o 21, este, estoy diciendo, sí, 21 de, de julio, hemos obtenido una gran cantidad de adhesiones este, por parte de la sociedad, que sin duda es más consciente de estas problemáticas. Claro, ya el documento viene con numerosas firmas, ¿no? Cientos de firmas prácticamente.、Eh, Maristela,、eh, para hacer esto, ¿el gobierno puede firmar así nomás un. ¿Un documento, un acuerdo o tienen que pasar por el Congreso Nacional siendo de tanta trascendencia, digo, ¿no? Sinceramente no, no sabría contestarte, no lo sé porque、mm. no tenemos mucha información de, de,、claro. de lo que está sucediendo, ¿no?、Mm. Sabemos que esto no es nuevo porque estuvimos haciendo una investigación y vimos un documento que anunciaba, que anunciaba ya la posibilidad de una asociación estratégica con China. En función de, de este colapso de la producción porcina que tuvo China a raíz de la peste, de la peste porcina, es un documento que ya anunciaba esto en enero de、uh -huh. este año, ¿no?、Claro. Es decir, antes de la pandemia. Ahora, el 6 de julio este, empezó a circular una comunicación de parte de la Cancillería que decía que se habría avanzado en un acuerdo. Esto no implica que haya habido un convenio, ¿no? Pero sí se habla de una asociación e s t a t é g i c a Si esto tiene que pasar o no por el Congreso, la verdad que no lo sabemos. Para nosotros tiene que haber un gran debate societal. La sociedad tiene que ser consciente de cuáles son las consecuencias, este, porque no se puede avanzar, no se puede avanzar hoy en día en esto como si fuera la solución, la nueva vaca muerta. Sabemos los resultados que ha dado, ¿no? Cuando en realidad estamos avanzando en una f a l s a solución, o para decirlo de otra manera, esto es más parte del problema que de la solución. Porque si la Argentina no ha resuelto los problemas de hambre ni de desigualdad, teniendo la producción que tiene de soja, frágil, mega minería, la verdad es que alimentando todavía más modelos de mal desarrollo con altos impactos sociosanitarios y que además implican un tratamiento muy cruel de los animales, La verdad, no veo que esa sea la salida, que ese sea el camino. Pero sí,、uh -huh. nosotros queremos pedir una reunión con el canciller Solá, de parte de distintas organizaciones, este, como yo te decía, movimientos por la soberanía alimentaria,、uh -huh. jóvenes por el clima, movimientos socioambientales,、eh, activismos esto, o movimientos animalistas, que, insisto, por primera vez convergemos de manera unida. Es cierto que ya en las grandes movilizaciones. En Mendoza, en diciembre del año pasado, esas enormes movilizaciones que dijeron no a la minería cuando el gobierno de e s a provincia intentó modificar la ley 6722 que prohibía y que prohíbe la mega minería, ahí hubo una gran convergencia de fuerzas este, diferentes. Este,、eh, ya ahí participaron muchos colectivos de estos、uh -huh. que están acá firmando, ¿no? Pero esta es, este es un debate nacional. c l a r Este es un debate nacional que debemos darnos, y efectivamente, ya en el, en el documento tal cual salió el día lunes, hay una gran cantidad de organizaciones intelectuales, gente del campo cultural también. Sí, claro. Entonces, gente sí. del campo cultural que es cada vez más consciente, porque no nos olvidemos: la Argentina es un país que padece de analfabetismo ambiental también, ¿no? en el cual hay un gran desconocimiento de las consecuencias socioambientales. Un gran desconocimiento de que detrás de la crisis sanitaria hay una crisis socioecológica también, que tiene que ver con el avance del capital en la destrucción de la naturaleza y que tiene que ver también en una relación, digamos, y tratamiento muy cruel, muy cruel de los humanos sobre los no humanos. Entonces, son estas dos vertientes las que hoy están convergiendo para decir que no queremos más falsas soluciones y que queremos un debate. social, abierto, democrático, para que la gente sea consciente de cuáles son las consecuencias de ese modelo que nos quieren vender como la gran panacea. Maristela, eh, seguramente, eh, y tal cual lo explicas, este acuerdo, esto que está promoviendo Cancillería,、eh, implicaría un gran cambio. Pero... Es, eh, digamos, ¿Es introducir este modelo o es intensificarlo? ¿no? La pregunta es:、eh, ¿qué de esto ya hay en Argentina?、Eh, y si, si con, con la situación como está hoy, ya puede haber、eh, consecuencias socio-mentales y para la salud de las personas. A ver, la Argentina tiene TikToks, sobre todo. Claro, estaba pensando justamente eso, que en nuestra zona desembarcaron en los últimos años. Exactamente, sí, hay una tendencia a intensificar la producción este, de feedlots este, que、eh, efectivamente tienen, tienen muchos problemas este, en, términos,、eh, en términos socioambientales y sanitarios. No olvidemos que también, cuando hablamos, por ejemplo, del de cambio climático ligado a la emisión de gases de efecto invernadero, no solamente el gran responsable es. Este, Eh, la producción o la extracción de gas y petróleo, es decir, de combustibles fósiles. También lo es la ganadería intensiva, n o、claro. ¿no? la producción de ganado intensivo y de cerdos, y, este, básicamente. Acá en Argentina está desarrollado, está,、eh, en, en, está creciendo, está aumentando, pero e s o implicaría un salto, un salto enorme, un salto enorme. Que、eh, por eso yo les decía, son 9 millones de toneladas de carne. Tengamos en cuenta que estas representarían 14 veces el total de lo、claro. producido en Argentina en、sí. todo 2019. Que、mm. claro. ¿no? implicaría también una demanda mayor de soja. n o Porque algunos comen maíz transgénico y también comen soja、claro. derivados de soja. Con lo cual también estaríamos intensificando ese modelo y al mismo tiempo también estaríamos desplazando. A los pequeños y medianos productores n o que no podrían competir con las grandes compañías n o que a gran escala impulsan este tipo de m o d e l o s ¿Y con qué nos van a、Me、querer atentar, a... Maristela? ¿Qué nos van a decir? ¿Que, ¿Que nos va a traer qué beneficio? Económicos. Está bien, pero digo, desplaza otra actividad. O sea,、eh, ¿por, por, qué, ¿por cómo nos van a persuadir? Yo creo que el argumento que busca utilizar el gobierno. Es que efectivamente es necesario este, reactivar la economía y que para ello es también necesario exportar,、uh -huh. ¿no? tener divisas. Y que ese es un modo de encontrar, tener divisas este, extras que implicarían en todo caso una reactivación económica. Pero bueno, si este es el precio que tenemos que pagar para la reactivación económica, la verdad, muchos estamos dispuestos a decir que no, que no.、Claro. Eh, No queremos asumir ese costo. n o Porque, insisto, esto tiene, esto tiene、eh, variados, este, variados impactos.、Eh, tratamiento cruel de los animales, este, focos de contaminación en el plano local y regional, incubadoras de nuevos virus altamente contagiosos y, por ende, fábricas de nueve pandemias. Si estamos, insisto, promoviendo un modelo insustentable en un momento en el cual, digamos, Debemos pensar efectivamente, al, con todo lo que está sucediendo, ¿no? al calor de la pandemia, que es,、eh, es, es necesario、eh, vincularnos este, con la naturaleza desde otro lugar. En un momento en el cual debemos pensar también producir sano, comer sano,、claro. en el cual la agroecología en la Argentina se está expandiendo de、uh -huh. manera interesante. c e s ustedes? Los movimientos campesinos existen y los movimientos rurales existen en Argentina hace mucho tiempo, promoviendo un modelo e s t é agroecológico, un modelo de producción sana y asociado a la idea de soberanía alimentaria, que implica también un acceso a la tierra. ¿no? Bueno, hoy la u t t con la Unión de Trabajadores de la Tierra, tiene alta visibilidad, tiene inclusive puestos de gobierno. Eh, en los últimos tiempos ha habido iniciativas que son muy interesantes, como la de acceder a tierras fiscales en pueblos que quedan a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, para efectivamente producir, producir de manera agroecológica, producir alimentos para esas regiones, ¿no? para e s a s zonas, para producir local, este, localmente. Y bueno, la verdad que esto es un retroceso enorme. Digamos, en un momento, insisto, en el cual estamos pensando en una perspectiva más agroecológica, ver cómo avanzamos en esa línea, bueno, estamos abandonando la senda de la tan deseada soberanía alimentaria, todo、ah. lo contrario, ¿no? Bien,、eh, Maristela, te agradecemos muchísimo tu tiempo y, bueno, esperemos seguir, esperamos seguir conversando sobre este tema y, sobre todo, tratando alternativas, ¿no? Esta que ya vos mencionaste, ¿no? La agroecología y otras, para ver cómo. El... Pensamos otro modelo productivo para nuestro país. Gracias por todo y seguimos en contacto. ¿eh? Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Igualmente, v、eh, a l e n t e n a s Bampa.